Los Graps o dicen, sí, mos o dicen. Después de muchos setmanes donándoli voltes a que eres mejor present el presente y el futuro de la banda, los drafts hemos decidit fer una parada pel camí y continuar pel separat. Han estado molts años passant mos o de puta mare, disfrutant el directe conocient moltíssima sen y i lo dit a la llaga, cuando la mayoría parebé el culto. pero arribé un moment en el en que tot projecte colapse sature, hipermol que o oh, intentes, no te poses pels als, les rodes. Per això este descans, una parada que si no fos per la gent que que mos eu seguit durant tants ans, segurament hagués arribat molt més prompte. Dicen que es una lástima acabar un proyecto cuando ya has dedicado tantos temas, ilusión y mals de caps. Pero la dificultad de compaginar muy hentes, el interés del proyecte apart desiguals pels miembros del grupo, la colaps del creatiu i les distàncies geogràfiques han motivado esta decisión. Es una noticia trista, més per anatres que per ningú. Pero que sapigueu que si no fue que si no fos, per, si no fos per dos o tres, esta historia encara sabéis diluit avans mil gracias por fue moscas mil gracias per ser diferentes no descartemos trobarnos una altra vegada pel camí pero fins entonces hasta siempre compañeros sí. de mil sets en set Y llega la banda enciende este mateses Carrés Les clases populares contra esto de rey Desde sus derechos Del sense que en mis boots, que en cada ves combrí de nauyes, de sorts, el postre, sorts. Jo pleno en els carrers, escenaris, duets. Y hecho ves 22 de aviento, son a 6 de la tarde y aquí principia un día más Fendorella. Primero de todo, queremos dar sin sincusas por haber leído tan mal y ese texto dos drafts en, en catalán. Bueno, pero yo era un texto que nunca no le va a traducir. Que Revanos leyelo en la lengua que ya era escrito, que leyelo la suya lengua, que llevo catalán. Y bueno, si ya más todavía van, tenemos bellas cantas traducidas de él, porque hoy vamos a hacer un especial dedicado a un chicot homenaje de aquí, de Fendorella, a los drafts, porque. Han feito publicar la suya disolución como collasinas que en estos 60 minutos que tenemos de programa hemos a un especial, un especial homenaje dedicado a Els. Y, y remera, no cayen, remera que somos en directo y pues uno nos puedes, nos puedes trucar al teléfono 976 29 398 y aquí pues te contestaremos y somos aquí de, de que las siete a tarde. También puedes contactar con nosotros en directo a través de nuestro mail queyefendo.orella.gmail.com o de nuestro blog queyefendoorella.wordpress.com Como ha dicho la mía compañera, güey Chues, 22 de aviento, si nos llegas escuchando en este mismo día, y ahí son las seis y una cuartalada pasando a seis, pues es que nos llevas escuchando en directo en de FM eh, Radio Topo. También puedes hacerlo a través del streaming de la página web de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org, y también nos puedas escuchar si no, en Diferiu, todos los viernes de 5 a 6 en Radio Chaulo, 107.6 de FM. y siempre en fendorella.wordpress.com. grupo termina el año 92 cuando dos colegas joaquín de guenén y daniel Docolero, juntan a suyas fuerzas tan la a guitarra en muchas las fiestas dos lugares de matarraña y el sports y a de 97 cuando se incorporan al grupo cisco de torretes batería nacho del roset teclaus y sergio Arsis, baixo los draps como grupo no fan suyo concierto baptismo quien será o primer de una larga serie por la comarca de peñarroya con la de dos grupos de la codoñera acero y artrosis en 1999 Plegano grupo en sustitución de Cisco rubén de colores batería en 2000 graban a maqueta tierra de frontera que les lleva a conciertos importantes como o carrasca y rebrote en 2001 Ya a la vez Juan César de chucha de entra en la banda como segundo guitarrista fendo parte en fitas importantes como la campallengua de las baleas la Plec de sports Qualques correllenguas y la campallengua de la francha en 2002 dani del colero de esa banda voz y guitarra de un truco A principiar de nuevo, Sergio y Colores asumen las voces y Chucha se convierte en el único guitarra. Todo se ralentiza, dica incorporación de flare, con lo cual el grupo prende en en topunk rock con gaita. En febrero de 2004 graban a canta Matarraña, a la aceptar en un poema de desaparición poeta de Peñarroya de Sideri Lombarte, editado por la Asociación Cultural Arran. Y ese mismo año se incorpora al grupo Jorgito, como segundo donzainero. A contundencia del grupo se asienta. en que da platera en temas como Cultura Popular, Revolución y PP Feixistes, que les costaría una denuncia de OPP de Huesca. Ya banda se consolida en cada concierto. Dica Finals de 2005, una traturada y está vegada por problemas médicos de un componente de grupo. Entre mis tanto, zagues de 2004, de no grupo a la fin un segundo guitarrista, Mark, es guitarra de Nottingson, de salió, que completa zaguera formación de grupo. En 2006, principia a colaboración con Mago Fermín y edita no súo primer disco No mos fareu callar o disco con 12 temas unha das colas en tal tolo pobole en aragonés e cuenta con las colaboraciones de Capi de Acero, Isa, Miguel e Xavi de Prau, Caspas, Xvisión Túnel y Josep de Temps al Temps e Jandro de Mayacán. En os guitenos premios da música aragonesa de 2006 reciben o premio a la millor canta en loenga minoritaria de Aragón por cultura popular, e en noviembre Torna a adentrar en el estudio para grabar un Crital vent, Canta inédita que se incluirá en Sons del Matarraña, un recopilatorio feito de propio para a, a música en Cantala catalán de Aragón. Fuerza, Compromiso y luita son los tres ala que caracterizan a la consolidada formación musical de Matarraña, que para celebrar los suyos 10 años de historia como grupo de encima de los escenarios, grabó o os Osuyo Zaguer Trevallo, de nuevo con la colaboración de Mago Fermín, un Crital De impuesta intensidad, Distribute tres tags, años de encima de escenario, con más de 70 conciertos, han compartido cartels con collas como Coma, Mayakam, Piperrac, Sociedad Alcohólica, Obrimpas, Pas, Prau, Banda Basoti, Betagarre, Oprimis u Osabeas Corpus. Los draps continuaban con ganas con las mismas ganas de siempre que, han, que les han visto crecer como grupo y como personas. Este texto ye quita de la pachina de Mago Fermín y una biografía de lo que ye la colla hemos retocado olla frase esta que estás en present porque como hemos dito en este mes de aviento de 2011 han feito pública la silla de solución que yo conozca pues mancarían como fitas en esta historia pues que la voz cambia, ¿no? De colores que ye era Ocañtaire Sí, cambia do primer disco o batería, sí. Pues entra Alex, que llevo cantaire que Dica, dica hora. Sí. Y en los conciertos, pues yo puedo ver que ante más de los dos donzainés, Jorgito y Flare Pues viva una, sí. una mesacha, una nueva donzainera teneban un otro más. en Teneban tres Y bueno, pues eh, ya te rematar, diceba que la formación tapar de la vez cuando se escribió ese texto Era Alex, Cantaire, Espigo Baixo, Chucha, Guitarra, Mark Guitarra, Flare y Jorgito, Donzainas y Colores, Batería Pues ye, esta ya la historia que nos dice una cuella tan emblemática, ¿no? Como cómo sí estado los drags, ¿verdad? Hemos estado por dos años con él, y, pues bueno, los, los trovaremos a falta, pues, de seguras. Antí más de los dos discos que, que toda la chenco no hice, ¿no? El Nomos Faru y el Ulti pues tienen una maqueta que muy, muy poca chenco no conoce. Yo tengo la suerte de tenerla y una, talló una reliquia. Y no sé qué besitos de esta maqueta allí en cassette. dice tierra de frontera, como decía la, la biografía, Y si queréis podemos escuchar una canta, que quevegas como como sonaba anta para la vez. La canta allí de tierra de frontera que la grabó el master de Van en en el suyo primer disco. Y si queréis escuchamos esta canta y después pues, continuamos. pobles dels que mai marxarem. Vos han d'estimar les nostres i vos l'estimem. Ho hem de defensar i per això aquí estem. Pues así sonaban los drops cuando tenían esa, esa maqueta. No sé si vosotros la ibas a escuchar o la maqueta. No, ¿no? Yo yo la tré por internet, pero en, en cinta pues la verdad que, que gana más y, y más auténtico, sí, sí más auténtica más. Y vamos a escuchar ahora Sitos ¿sí? París, eh? y está el mes más canta grabada en su yo primer disco para que comprobéis cómo cambian los sueños. Nota un sonido, una mica millón, no una más amiga, digamos, es pero bueno, la verdad que también las cosas más artesanales también. Sí. Tengo yo yo me quedo con la versión de maqueta. Sí, la verdad que escuchar una cinta, aquí en oreja, no, no, hay cosa que faigamos a soven pero bueno, hemos tenido una aquí y hemos aprovechado, pues sí. yo quería no sé cuando yo escuite yo vas la maqueta y pues, después que, que quitó uno disco no lo va a una de las cosas que más me truco la ficción era que yo llegué era vez a vos de la de, de esta maqueta y después pues, me trobe que se no sé la la misma colla se va a servir de onceinas y tapar de la vez que llegué a un, unos sintes no en que yo escuchaba mucho por ejemplo collas como o o collas de aquí como pravo también Pues me truco mucho lo eficaz y no sé, me cuacó que se han cambiado más bueno, cambian de chain, sí. pero que prendes en esa endrecera porque hay sí. un o montarraña hay una comarca en que muy taché en tañera Donzain. Sí, y hay un, bueno, el CER, ¿no? Sí, sí la, y una, una trova de, de, de gaités, grayés y demás, que se fa cada dañada y, y, y oye Donzain era, una redolada Donzain era total. Una de las cosas que ha feito la colla de los DRAPS, a lo menos yo creo que están los tres que conozcamos... Keiji, Yanji o Matarraña y si somos estados pues de, de seguras es que ellos tienen mucha culpa Sí, una, una redolada pues, que es clátero que es bien viva y pues gracias a, a collas como ellos, como Acero, como Omeveigues, Chirigol y bueno, y Asinas Asinas temps temps. Y, temps temps temps. Temps, y una ripa de, de collas y de movimiento cultural y de proyectos que, que ni hay y o es sea, maravilloso Son estados como una mica la devantera de, de todo, ¿no? principio ya, pues, como hemos dicho, ha muchos años. Y, y, pues, ha esclatado todo este movimiento de Matarraña, pues, una de las fitas, ye, por ejemplo, discos son del Matarraña, que lleve a lo de Collas. Sí. Y las defensa de la luenga, ¿no? Que casi todos van a servir el catalán. El catalán, defendiendo el aragonés también. También, creo que sí. Y otras longas minorizadas que, que ni hay. Sí, porque en, en los suyos treballos en los, treballos, en los dos discos que tienen, había una canta en Aragones en cada uno, sí. en Tanto lo Pueblo y, y, estoy, y. y estoy Y una otra Pero en Euskera, que era una versión de, de lo que de un poder asistido, Cr Vent. y un poema de, de, Sideri, de Sideri Lombartes, 91. Que también llegue matarraña. Sí. sí. Y no sé qué iba a decir, si me, si me ha obligado. Bueno, ya, ya, ya, me vendrá. Si ya ha sí, tocar compromiso con las luengas pues que fa. El año pasado tenemos aquí la ocasión de, be, de Bellelos en Zaragoza, teniendo Tanogara en un concierto en Odevicio junto a Brau y Arslan, que llega un concierto por un Aragón trilingüe. Y qué decir. Pues y sí, bella pues, vez los pues. hemos visto también aquí en Fendorella hace sí. muchos sí, años que, y, que, y pues, no Me <risa> Nosotros no encaramos y en Fendorella pero no. sí que los compañeros les facilita una entrevista. que no hemos puesto recupera. trobar. pero ha pues estado bien Mani menos Nacho Sorolla que tío miembro de Acoya fa muchos años y que lo entrevistemos nosotros sí, por, por otros años, motivos ¿no? esferens, pero sí que sí que estío por aquí y cosa y siempre Entonces. se prestan a vivir sí. a la Aragones y pues bueno y Bella Vegada pues se si han, han venido también pues aquí a Zaragoza con Mago Fermín o... sí Sí, los, los, dos, sí, los sí. dos discos suyos son editados con, con, Mago, Fermín. con Mago Fermín y deciros también pues, que como son editados con Mago Fermín son licencia Creative Commons y los tened a los y los quered a en jamendo.com, buscad los drafts y salen los dos suyos discos y los podes vaisal en mp3. Y ahora que ya nos charlando de los terapias venenosadas lenguas, las lenguas, pues bueno, eh, en el primer disco eh, lleva una, una canción que además es tío ganadera de, de, un, de un premio de la música aragonesa a, a la lengua minorizada. Sí, la mayor canta en luenga minorizada, minorizada. de Aragón, minorizada de Aragón, un Aragón, miradito, En los guítenos premio de música a la aragonesa. música aragonesa. Y que se dice pues cultura popular y la hemos traducido traducido y pues aquí aquí todos la leyemos. Bella cultura popular, bellas esa vida es cuando paras cuenta que a vida lleva una injusticia social, que por la te cal en Caliza, euskalerria y los catalans. ¿y por qué? Porque se prevan las normas de indias españolas, te pretan y te imposan el español en las escuelas, las únicas minorizadas no vuelen, fan resistencia. Catalán, asturian, gallego, aragonés y euskera. Vía cosas más y que el asturiano y el aragonés cara no son oficiales, que en la francha poco adelantada ya la mostranza nuestra, educación en catalán, ¿y por qué? Porque se prevan las normas de la españolas. Te pretan y te imposan el español en las escuelas. Las lenguas minorizadas no mueren. Fan resistencia. Catalán, asturian, gallego, aragonés y euskera. O cultura popular. Las lenguas muertas resistiendo a invasión cultural. O cultura popular. A, a nuestra lengua hay una pieza de unidad. ¿Y por qué? Porque se prevan las normas de las españolas. Te pretan y te imposan el español en las escuelas. Las lenguas minorizadas no mueren. Fan resistencia. Catalán, asturian, gallego, aragonés y euskera. Una lengua muy bella de fames de miras, que nos no podía escribir, o tenían vedar, y si alguna escribía, estaba mal mirando. Y dirán mes veis, que parlaba de una lengua muy bella de fames de miras, que nos no podía escribir, o tenían vedar, y si alguna escribía, estaba mal I'm a Esas cuitando 101.8 de FM y esas Rayo Topo programa que se fa de todo en Aragones. Y we, pues, somos haciendo un homenaje a una colla que se lo meréis, que son los draps Una colla que, de fa, también una semana, ha dicho que, que disaban la suya actividad musical en cara que, bueno, había una línea de no comunicado que yo me meto una mica de esperanza, la de sí. no descarten trobarnos una altra de Pel camí Pero, Pues, si sí, ayer, había si, sí, pues bueno, tornan y. nos sé enfuelgaremos pero, pero bueno, también en tres, pues, escucharemos los, los discos con más rasme en cara. Y... Hemos escuchado Cultura Popular, una canta que charraba de, de las luengas. Y qué decir de, de, de los suyo compromisos con las luengas, como hemos dicho ya en O Matarraña, con las cantas en Aragonés y con lo catalán, pero que sí también. Decíbanos que van tañío en la campallengua de Baleas y a Afrancha, en lo correllengua. Y pues que son esta la colla más señalera de música en catalán en Aragón, al menos en, en rock. Les, les dio un premio en los guitenos, premios de la música aragonesa de 2006, les dio un, o premio a la mejor canta en lengua minoritaria por esta canta esta canta que hemos escuchado y a la cultura popular. Sí, y si parísimos si a meter las declaraciones que fació y salió a recullir o premio. Un trilingüe remataban esa, esa entrega de premios ¿no? Cuando les, sí, esa, esas declaraciones bueno pues ese era lo suyo compromiso con, la, con las luengas, otros compromisos me parece que les le van a tener una mica más de, de problemas, ¿verdad? sí, parece que tenieron bella denuncia do PP eh, de Huesca, si no me equivoco sí. por una canta pues que era la canta Feixistes que era el pues, primer disco también Sí, la cantada de Ziba, la tenemos traducida por aquí. Siempre os de siempre y esa mesma chen, gobiernos fillos de puta, fascistas do PP. As mesmas caras y ese poder, ese mismo poder. Ereus do franquismo, fascistas do PP. Plachas engudronadas, yogú sin ley, gobiernos terroristas contra Chen Inocén. Aguas estancadas, partíus que no son mica, leyes de estranchería contra Chen Inocén. Y no se pasó, todo lugar. A gran revolución, en cuentas de un puente, paréis a pista de los mollones. Y ese trendito ave, fa vueltas a mundo. ¿Qué infraestructura? Paréis a pista de, de los mollons. Pues por esta letra ya veis, la chen de, de OPP de Huesca, les a meter una, sí, una denuncia. Y bueno, también se queixaban pues, de otras cosas, de otras cantas. Que no reconoce van las raíces españolas y, y por cantar en catalán y señales independentistas y bueno, todas estas movidas. Sí, a la fin una denuncia que quedó en, filmo, en cosa ¿no? Quedó en cosa, no tiró eh... no en Tadebán. Y... y eso. dim pues como respuesta en el segundo disco, ahí está este chico, problema que tenían Quitó en una canta que llegara aquí una historia y que íbamos a meter todos ahora goras y cresta que las cuítez. Tenemos también la, la, la traducción. traducida. Eh, os quiero recentar cual cosa. Una buena historia. Un rate. Un present, Un día de gloria. Enocado a las ratas que pintan la historia. Ha leído fascista. Inventa la vida como una revista. Ha leído el estupio, Ha leído el idiota. Ha leído patriota. Acusame de cale borroca, Si yo es mentira, pero escuita. aquí o más inocente. Si yo soy una amenaza, viene y dínoslo a la cara. Siempre ya es estado un valiente. Un fato con poder. Llenanos los traps, fendo un carajillo, un canuto y un despiste, con belles en el periódico a Ope de Huesca, que llefendo chistes, te cambia cara, te espantas y piensas que cosa más realiza. pero dura poco, a reseta principia a vibrar dentro de corazón. Acúsame de cale borroca, si ya mentira, pero escuita, ¿qui hay quima, aquí que mata, Chen? Si yo soy una amenaza, viene y dinoslo en la cara. Siempre he estado un valiente, un fato con poder. Toma una revista, la ley del idiota, la ley del estúpido, la ley del patriota. Tachambe, y borroca, si es mentira, pero escolta, que es aquí el vecino ser. Si yo soy una amenaza. De calú despiste cuando usa el periódico Al pepe de Huesca que está con artistes te cambié la cara. Te cambié la cara. No suceses y pienses que cosa meará, pero dure pop. La risa comienza a vibrar desde el cor. Vaya de calvo rocka si es mentira. Thank you. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Y aquí pues bueno, entonces a leer la que a respuesta, bueno, eh, partida de respuesta que dieron, dieron los traps a pues, una historia de PP. La Los Traps se mostró sorprendida ayer en la reacción de Pepe de Huesca, que amenazó el lunes con denunciar a la Coya por fomentar actitudes antidemocráticas y contrarias a la Constitución, con las letras Das Suyas Cantas. Bella cosa que Tacoyado Matarraña resulta ridículo por la suya desproporción. un comunicado emitido por la productora de A Coya, consideran también las acusaciones de Ferserviro Catalán en las Suyas Cantas, la aparición de señales independentistas en los suyos conciertos. las pues críticas a bellas normas emanadas por los poderes públicos como indignas de un partido político con firmes a democráticos. Una de las letras que llena huella del de huracán entre cometas de Cultura Popular, canta que la formación enmarca a intro de su libertad de expresión y refusan de terraso que se les conecte siniestramen con una suposada caleborroca aragonesa. precisamente con esta canta os traps recibieron o premio a la mejor canta en lengua minoritaria en los premios da música aragonesa. Vella cosa que PP ha criticado por a subvención desfranse institucións aos galardóns. E é que de levanto comunicado do PP, los traps sacan a súa propia conclusión e concluyen que, por o publicado en prensa, dá a impresión de que xa feito servir a canta tá en restirarse a las institucións colaboradoras nos premios, porque contra eles han restirado a súa liberdade de expresión tiene un móvil claramente político. deván da proximidade das eleccións. Además, resaltaron que ni a colla ni a productora recibiu queixas en garra de garramena. De feito, son moi numerosos os mensaxes de refirme. La, de la discografía de, de la colla de cibanos que tenían una, una maqueta tierra de frontera que es la que hemos escuchado en principiar el programa de impuestos en dos discos os dos con Comago fermín en 2005 no más fareu callar que principia con una poesía de desiderio de, de Lombarte, poeta do matarraña o eh, disco y era compuesto de 12 cantas y remataba con la canta matarraña que una de las cantas más más míticas de, de la colla Ni pues en 2008, quitan no suyo segundo disco, Un Crit También como hago Fremín, como hemos dicho, esta pegada son 15, 15 temas: uno en Aragonés y uno en Euskera. Me, me iba a olvidar decir que en no el primer disco en Tal Todo Pueblo y era la canta También en Aragonés. En Aragonés. Pues ya no sé qué, qué más charlar de, de los drafts, ¿no? No sé si he feito muy togo y que Belunsese ha manado por aquí por el programa, no ha puesto a estar. Nos vamos a convidarles está Juan Quirán. tienen aquí los micros de Radiotopo y Defendorella cubiertos hasta el Creo que sí. Nos has, no has feito un cara más gollo no haber no, de no, dar esta sí. noticia. A ver feito este, este especial, ¿no? Pues porque no se se ha ganado y no fue lo de propio por, por las circunstancias. Y bueno, pues esta remataria, Dice, íbamos a avisar con una canta de... De, de, de los trabajos del primer disco que era a cantar en aragonés que llegue en todo el pueblo, que llegue también una, una de las míticas da colla Y bueno, pues agradecer la, la feina que han feito mientras estos casi 20 años de Coya, sí. ¿no? desde 1992. En, de en defensa del aragonés en defensa del cantalán de la cultura de la suya comarca, ¿no? Lo sí. Matarraña, de la, de la cultura de, de todo Aragón. Y que esperemos que tornemos que... a vellelos, ¿no? Pero que sí, estoy no comunicado, pues echan a una puerta una mica abierta, si es que, pues bueno, quién sabe. Bueno, si se, si se han chuntado mismo los héroes del silencio, ¿no? <risa> <risa> Esperemos que poder tornar a bella los drafts. Fendorella, 101.8 Radio Topo. también queremos celebrar que fa un año que se presentó el libro o despertar de alonso un libro do que ya no quedan en, ese en plas, pero que bueno pues hizo un libro que lo fación entre 10 autos nice todos años dos que te, bueno y era tres en tres partes muerte silencio y despertar sendo una alegoría no de la luenga aragonesa Y claro, ahora también somos en una situación del aragonés que cuando se publicó el libro, pues... se París iba... que iba a despertar ¿no? sí. pero somos en el silencio o camilla de, de la muerte. Sí, porque la hay de Luencas y ella muerta y... pues iba en, en el periódico de estos comerciales que se quisaban, bueno, en el luz de luz de, del consejo, de, consejo, de, consejo de, que, superior. de que en cada se han reunido con la, la encargada de cultura de, de gobierno de Aragón. Y, y continuará sinas. Y así nos no será. Por cierto, que la Chende o Despertar de Lonso la teníamos aquí también convidada. Les facemos una entrevisteta que he penchada en, en nuestro blog sí. de seguras que si la buscad la hay Sí, sí que lleve. Y bueno, decir que el libro se presentó en la Pantera Rosa, que también llega ahora de Cabo Daño, que celebró no martes o su Cabo sí. Daño. De Desde aquí, enhorabuena, es por este por este primer año. Y antimas, o, o Despertar de Lonso, es la primera actividad que fue a la Pantera Rosa y usía o que la levantadera. Efectivamente. en aragonés. Por pues si no lo sabebas De os metece en su blog, en la suya página web que es rosa.net, con dos s es la pantera rosa y la fin de todo bellerez que a presentaciones tío a este libro. Aproveitar que son de cabo daño año ta, ta la fer aquí una decir que son demandando pues una una mena de firme no una cuota de socio tal a que quiera a duiales. Sí. Y eso, en la pachina que hay toda la mía compañera, pues, en tener más información. Y me parece que van un concurso, de que has de darles una idea de por qué tú te ferías socio de la Pantera Rosa. Uh -huh. Bueno, y tornando a los despertar de los Sí, del esto oso, iba por <ríe> por el libro. íbamos a leer un dos relatos que salen en el libro, que lleve Marco Antonio Joven Romero. Sediz os segundos que pasan. Os segundos que pasan me pesan en lesmo, mientras continuo entrevistas, pared que se dice en casa mía. En cara a Remero y sus tiempos, por desgracia, ya tan luens, aunque no más con mirate... Y era feliz. Podría describirlos, pero nunca no podría retratarlos. En casa mía pensaban al viés de tú que no güe. Ahora todo ha cambiado sin saber por qué. Y que de cabo cuán en cara estendillo a man, mirar de tocar y recuperar esos tiempos, pero nunca no lo consigo. To principio cuando dices de fe me regalé, dices esas morisquetas a un costau mientras merques un nuevo sofá, abandoné esa pasión en oleito, féndome sospeitar, como ahora confirmo, que vine va atrás que te feban y fan sentir más hombre a tú y menos mujer a yo. disemos las vacanzas y las gambadas y a la fin no nos convirtiamos que en dos espíritos Esferens y Esconuicius habitando una mesma casa. Me engaño y te engaño finchindo estar feliz mirando de no pensar mientras día tras día escoscando o cocinando aparento a felicidad de una fata de peluquería humercándome, bella prendeta de cabo cuan con a tuya tarche de convenciéndome de que era un regalo feito por tú que encara más y más cuando que o cumplimiento dun papel principiado en una iglesia o día de huy que fa veinticinco añadas. cuanto menos convencida yera cometía mayor error da nuestras das nuestras existencias se va convirtió en una cuestión más importante a mi vida encara que precisamente me la yera sacando y era única esperanza de entre Zaldoto y ese deseo de tornar a las nuestras veinte añadas me inventó hacerlo tú pro que no metís garra problema pues lo llevas so que como feito de tener descendencia y tener lo que lle normal de tener Así nasye como diemos vida y se par de criaturas inocentes que quería destinar a mortaras mías penas y que no lo consiguieron, pues no era suya faina. Tú al en más engarcholada me tratas como una esclava. Si antes no me charrabas con aimor, ayer allá ni lo febas con cariño. No disimulabas ni ospels ni azulos de atrás mullés en la tuya ropa, que de impues yo va de lavar. No te importaba de beller como las larimas fuyían dos míos huellos. Cuan hizo pasaba, te de casa finchiendo no beller cosa. Pero bien que principiese a acusarme cuando me, me iba con las mías amigas, que a la fin malvantonón por continuar teniendo fe y cediendo a las tuyas pretensiones de no estar con ellas. Principió estando amor y remató estando posición y mesmo desprecio. Así nací como pierdo a vida y tú te tapas los huellos. De cabo cual me descubres ordenando y escoscando vegada tras atra os libros, os platos, os cartas de nantes, os regalos de antes más, cudeando dos nuestros ancheles, ubellando con tristura esas fotos en las que tú tenevas menos pancha y yo menos arrugas. Y dende os sofá, Conomando en a sospeitas con medrana que te tobas en estas letras. teníamos un sorteo ya de bueno mientras esta semana que regalábamos directamente a todos que nos escribiesen boletos de salud a Televista si sí, en... boletos en refiere de salva a Televista sí. en primeras hicimos que íbamos a regalar cinco pero a la fin íbamos a regalar hueito puesto que nos he escrito bueno. más chenda que no creyó si sí, los nombres de, de la chenca aquí esto que, que digamos los nombres pues julia Barrao Chuan Gallego Dani Domingas Gerardo Callizo eh, María, María Cebolla Sergio Teja, eh, Jesús Americano y Samuel Patrimonial Pues enhorabuena a todos y muchas gracias por participar y remeratos que tened en cara a boletos de venda en tres puestos si no me equivoco. En Aflama, eh, La Flama y, y, y Pochoca. Es que viene Aragón. Y en Aragón hay un lugar que es la tierra natal de Marceli. O sea, de Marcelino Iglesias, que es lo que llaman los expansionistas, separatistas catalanes, la Francia de poner. Avanza que esta compareixencia... Pero... O sea, al final, el respeto famoso es liquidar Durant, lo que... ¿no? Cuando se plantee el Estatuto de Aragón, como se plantee el Estatuto de Baleares y el de Valencia, ¿qué van a decir? Nosotros como Cataluña. Bueno, claro, pues si pues, sí, sí. nosotros como Cataluña, se acabó. Sí.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 y la nos escuchando ahora a este personaje a Los Santos y nos ha hemos acordado de que Goya odilla de la lotería y tenemos aquí o número premiado Decenas de millar, vicepresidenta y ministra de Presidencia, Soraya Saez de Santa María. Economía, Luis de Guindos. Jefe de Secretario de Estado de Economía con Aznar. En despensa Pedro Morenoés, que es tío consejero y representante de Interpresa Instalanza SA, fabricante de bombas de racimo DICA 2008 2000 y además es director ejecutivo en España de Interpresa MBDA, que diseña, fa y vende misis. Decenas en justicia Alberto Ruiz Gallardón. Y en Unidad Agricultura Alimentación Innovación ambiente, Miguel Arias Cañete, por decir que otros colegas era un paseo militar por huevos. A más de no prestige que también tenía buena culpado que pasó Y unas declaraciones que ha feito esta misma semana en las que decía que el regadío hay que utilizarlo como a las mujeres. Con mucho cuidado, que si no, le pueden perder a uno. Y si no, si se olvidaba, pero que sí. Os reintegro. Os reintegro. Presidente. Mariano Rajoy. Aprendemos con gracia la situación porque convocan sí. Prenela, ¿no? No no había tra traza. Se esperan cuatro añadas finas. Ya te ha rematado el programa, las convocatorias de, de esta semana. pues tenemos en la flama, se, se va a hacer pues la tronca de Nadal, que pues como ya sabéis, pues, aquí ni papá Noel es ni Reis Magos, aquí se fa la tronca de Nadal en Aragón, en Aragón, Cataluña y occitania y en la flama, carrera mayor 53, pues van a, van a Fela. Güey a las Güeytos. Remeratos, las clases de aragonés del Centro Social ocupado Kikemur. A las seis os lunes en Asti y también o sábado y habrá también Asti una audición en Refirmedad Chen, que que lle denunciada por caso de Saluxo. Y en o Kikemur os viernes de cinco a seis nos podes ascuitar también Y todos os martes en La Flama también charrazos en aragonés, charradas en aragonés la Chenque Seichunta pues a practicar la lengua que ya aprendendo o que la conoís y un puesto de trobadata socializase En aragonés. Y también cursos de euskera, también hasta en la flama, los miércoles, me a las güey, todo. Sea, que tenemos Ten, tantos días. Y eso me parece que ya, todo. ya no, no tenemos más cosas, pues de seguras que bien habrá más, pero se nos remata lo tiempo también. Y con esto, pues ya Fendorella se despide y cada ocho veces venien. Se si nos queda plantar fuerte y nos escuitamos a semana venien. Si nuestro vas a faltar, sabéis que podéis tornar a sentiros nuestros programas en fendorella.huertos.com. y ahora también en la página de la radio radiotopo.noblezabaturra.org os pues nuestros programas y los de toda la chen de esta emisora que graba los programas y ya pues a despedirnos en este especial de, dedicado a los draps pues nos despedimos con una de las suyas cantas más emblemáticas que llegue Matarraña I've been